y cómo claro. vende la justicia allí adentro, y la policía. Es decir, son situaciones que necesitan contralor del Estado en todos los sentidos, y acá pasan como si nada. Alguien agarra una empresa, construye una urbanización gigantesca, vende claro. los predios, y se enriquece con eh, recursos que deben, por lo que por un lado pertenecen al Estado, pero por otro lado deben tener el contralor de la entidad. Sí, estatal. sí, sí, sí. sí, sí. Sí, eso eso es lo que traté de decir, en, en principio este cuando me pongo a escribir eh empiezo con un porque me estoy indignando con algo, ¿no? Después tomas distancia y bueno, utilizar la razón para tratar de ordenar seriamente una problemática, pero la verdad que me, me resulta indignante porque lo conozco además. ¿no? Y no y ni siquiera es personal de algún que otro dirigente político, es el sistema que funcionó así, ¿no? Parte de la política se financió con esto. Y bueno, claro. que alguien lo tiene que decir, ¿viste? Entonces, hay que cortarla con esto, porque hay mucha necesidad y hay millones de personas que están necesitadas, ¿no? En el país hay 4.400 asentamientos y villas, y acá yo ahí tiré un par de mediciones que no las inventé yo, sino son oficiales, de hay casi 500 kilómetros cuadrados de barrios privados donde viven 500.000 personas y en el resto del territorio viven 15 millones si tomamos claro. solamente la el área metropolitana, ¿no? Eh, claro. por supuesto dejé de lado la problemática con los mapuches en el sur, con la quema de la eh, de las tierras en la delta que es para para las soja, en fin, un poco po como para distinguir los problemas, me centré en el conurbano porque además en nuestro conurbano <ríe> es el el corazón geopolítico de, de la política vale la redundancia local, digamos, ¿no? Entonces también se juegan intereses políticos, en, en toda esa zona, ¿no? Acá se mezclan los movimientos sociales, los sindicatos, los varones con o los intendentes, la política provincial, se mezclan, ¿no? Se disputa, es un territorio, en disputa. Entonces yo digo... Eh, hablando se de, en... de disputas, nos avisan que estaría, habría una determinación del gobierno de la provincia de desalojar con gendarmería, es decir, con el acuerdo de nación, Eh, a las personas que están en Gunica acampando cuál sí. es tu opinión que si suscita una una realidad de esa naturaleza no es una barbaridad yo lo acabo de leer en el diario eh, bueno hay que ver también en qué condiciones está cada terreno, si son fiscales o son privados no eh, en fin eh, me parece que eso merece un tratamiento, pero ayer en, en el canter de pilar no vi a la policía que que hizo cumplir uh -huh. una una Eh, resolución judicial, ¿viste? Entonces la ley tiene que ser para todos igual. Esto es lo que sucede, ¿viste? eh Por eso tiene que haber... Porque además yo creo que el problema no es solamente un tema de vivienda, es un problema mucho más profundo, ¿no? Que después se, se se expresa, entre otras cosas, en que tenemos 4 millones de compatriotas sin vivienda propia. Pero está bien, vamos a hacer vivienda, pero pero el problema se explica por otro lado, ¿no? no sé en los años 90, sobre todo las privatizaciones claro y demás que generó la base de los movimientos sociales no y lo que hoy vemos organizados son los barrios y demás y menos mal que se han organizado estuve estaban en la calle en las rutas con las, con las empresas que se habían privatizado ¿te acordás? que traicó primero enjuy sea en sí. el se conurbano eh y es un proceso muy largo no. Entonces, hay debe haber delincuente por todos lados, pero no, la mayoría de la gente no es delincuente, ni delinque, ni de linke, las organizaciones sociales tampoco. Eh, si no, viste, siempre estamos mirando la, las peleas de, de algunos personajes y algunos delitos, pero no vemos el, el proceso social y, y económico que llevó a esto, ¿no? Además, eh, hay una base de sustentación eh, explícita a esta altura del partido, una identidad que se sostiene y una gestión que está uh, amparada por la voluntad de miles de personas que están contenidas por el movimiento obrero organizado y por las organizaciones sociales, entre claro. otros espacios. Eh, no sería muy hábil políticamente contrastar con esos sectores, ¿no? Porque además eh, los que se están oponiendo, hay gente que está gritando ¿no? de tonterías, queman barbijos, eh, bueno, hay sí, sí. periodistas esa gente no la vas a cautivar eh, si cortás vínculos con las organizaciones sociales o cortás vínculos con delegados popular no la vas a cautivar igual no te quiere porque piensan que todos los peronistas son iguales tienen tiene un diagnóstico sí. bastante claro con lo cual puede llegar a ser eh, una suerte de tiro en el pie tomar una determinación apresurada ¿no? No, es una mira el, el plan Chamartín creo que se llaman que acaban de presentar en el Parlamento donde están los movimientos sociales, los sindicatos, que esto que es lo que vos dijiste al principio, que también la idea de, de generar pueblos, ¿no es cierto?, en el interior, de es un tema complejo, ¿no? no se resuelve con políticas sociales, ¿no?, porque la inmigración del campo a la ciudad es un proceso mucho más profundo, digamos, ¿no? Ahora, llevar la gente nuestra de acá al interior no creo que pase por un plan de vivienda, es un tema de desarrollo y de desarrollo territorial que va a claro, más trabajo. allá del tema del, del suelo. Digo, una cosa es el suelo, otra cosa es el territorio, ¿no? Es decir, ahí, ahí es donde ya entramos en cuestiones de poder, más difíciles A ver, contanos la diferencia, contanos, Carlos Chino Fernández, la diferencia, suelo-territorio. Claro, no, no, bueno, esto es más por ahí, conceptual, ¿no? Una cosa es un, un predio de 100 hectáreas... Eh, cómo lo ocupo, cómo llevo las redes y, y, y los servicios, y otra cosa es una política territorial integral, que yo pienso desde el acuífero guaraní hasta la hasta la Antártida, <ríe> ¿entendés? Y pasando por toda claro. Patagonia. Y el territorio, del desarrollo del territorio, que es eh, poblacional, económico, cultural, integral, lo que nos hace falta, ¿no? Estamos como muy atomizados. Eh, y de me... uñas de guitarrero al gobierno de ¿Le, le ves uñas de guitarrero al gobierno nacional para salir adelante en esta circunstancia y tomar no digo todas pero parcialmente muchas de las medidas necesarias para avanzar carlos mira y si no lo veo viste yo soy de lo que, que considero que hay que o sea viste es decir de eh... No me gusta la idea de la crítica, a pesar que no estoy de acuerdo con cosas, yo creo que hay que fortalecer el apoyo porque nos costó tanto sacar el gobierno anterior encima, ¿viste? Entonces es todo un tema. Ese. Eh, lo, lo que pasa es que la cuestión de esta sanitaria nos mató, porque eh, la gente, la cantidad de recursos que ahora se están volcando para que la gente no se caiga más al fondo, ¿no? Es decir, estamos... Man en, llevando un montón de recursos nada más que para sostener no caernos eh, entonces es un tema dar un paso adelante y que sospechar en la, la producción industrial y todo estamos como retrasados con eso. yo creo que hay buenas ideas del, del todo este tema territorial de vivienda del área de bielsa me parece bueno y la verdad que lo que la información que tengo y lo que he leído me parece verdad el tema es hacerlo. Yo sé que es fácil hablar, ¿viste? pero hay que claro. analizarlo. Sí, sí. claro. eh, eh, finalmente, todos estos temas son sustanciados sí. ante el público, canalizados a través de los medios de comunicación. ¿Habría sí. que hacer algo con los medios? Vos también has abordado el tema en algún momento, no hace tanto, Carlos, eh, sobre la ilusión y sobre determinadas imágenes. En un momento de sí. emergencia sanitaria, sí. en un momento complejo, ¿Habría que hacer algo con respecto a los medios, a tu entender? ¿Y qué? ¿Qué sería? Eh, ¿Qué temas de los medios, no? Eh, es uno de los de, lo, de los resortes del poder hoy en día, más que nunca. Eh, si vos decís, bueno, yo estatizo todo, nacionalizo todo, tampoco funciona, porque sacas oxigeno a la sociedad. ¿eh? La ecuación entre qué... Yo creo que tiene que haber una mayor presencia estatal eh, y pública en los medios de comunicación de todos los comunicación, televisión de aire, de cables, redes. Ahora, ¿cómo volvemos a la política práctica? Es todo un tema, ¿no? Pero me parece que hay todavía una desproporción en el apoyo que tenemos en, en algo popular, nacional, industrialista, digamos, y del otro lado. Me parece que hay una construcción de, de simbólica de la subjetividad de mucho peso en, lo, en, la, en, la, en la contra, digamos. Si no puedo eso, hay que cambiarlo. Ayer, preocupado ante esta este interrogante, Ricardo Rubiér nos decía, el que se quema con leche, ¿no? Eh, decía, Aquí. y el problema con los medios es que para encarar una batalla tenés que saber que la vas a ganar. Claro. De otro modo podés quedar en bueno, eh, falsa escuadra. Exactamente, pero yo la verdad que ahí, bueno, hay gente de vos mucho más entendido que yo en este tema, Martín y otros. eh Yo por ahí tengo ideas muy abstractas, generales, pero así no funciona, porque fíjate lo que pasó ayer, como Canal 13, TN y todo, viste, construyen un imaginario y van todo por ahí, ¿no? Eh, uh -huh. sí, sí. Y además en contra de la, de la justicia. Eh, digo claro, la verdad, no porque ley, yo soy sí, defensor bien. de baile, ¿no? Sino porque hay una resolución judicial que se cargaon esta revolu y nadie dice nada vi entonces defiende la, la república y la, la, el, el como llama el poder judicial y la ley y cuando la mandan una resolución no le dan bolilla entonces eso es viste como preocupante hay mucho poder de ese lado todavía. así que hay que ahí hay que trabajar Carlos Chino Fernández, te agradezco muchísimo esta comunicación, convoco a la gente a entrar a La Señal Medios y leer tu artículo. Te mando un abrazo y seguimos en comunicación, esperando el ¿Cómo fútbol no, y y esperemos que vuelva el fútbol. <risas> Esperamos el fútbol, sí, señor. Un abrazo, Dale. Un abrazo, Gabriel, que estés bien, ¿eh? Perdón. Ahí vienen.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 Tenemos una infinidad de aportes de los oyentes realmente importantes que queremos desgranar y analizar porque nos están diciendo cosas muy trascendentes y aportan al al debate que se viene sosteniendo ¿no? ahora vamos con todo les cuento que en nuestros muros hemos publicado puede entrar a sindical federal puede entrar a mi muro personal el comunicado de apoyo al gobernador kisilov planteado por la corriente federal de trabajadores eh que repudia el accionar de grupos de fuerzas policiales bonaerenses contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y se solidariza con él ante tan inadmisible agresión. Tiene muchos elementos más que vale la pena desgranar, señala, entre otras cosas, que los trabajadores organizados defendemos incondicionalmente la democracia, y a las legítimas autoridades elegidas por el pueblo argentino frente a cualquier amenaza de los nostálgicos del autoritarismo. Está plantado, vale la pena verlo, leerlo y difundirlo. Eh, acusamos, remito, de todo lo que nos van diciendo, nadie va a quedar afuera. Está Nehueng Cusmerotti en los controles, Omar Zanolini en la producción, ya nos advierte Hernán Jaureguibert, que dentro de un rato viene, porque hoy está regulado, dice en el nuevo Código Civil, los barrios cerrados. Bueno, le vamos a preguntar en qué consiste esa regulación. Y tenemos la visión de Rajendorfer, que salió al aire desde el barrio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 Estela Caloni, Periodismo Literativo.